A lo largo del siglo XIX no menos de 200 pronunciamientos, intentos de golpe de Estado, En muchos de esos golpes se consumó con éxito la intentona, gobiernos derrocados, incluso monarquías, dinastías que fueron expulsadas del país, república, instauración de nuevo... En fin, el siglo XIX es el más convulso de nuestra historia, con una guerra de independencia al principio, frente al invasor galo, con el desastre, la hecatombe del 98, finiquitando la, la centuria, pero también momentos dignos de ser eh, contados, como ese eh, afloramiento de toda una generación literaria, la del 98, que se encargó de, de evaluar todo el acontecer eh, pasado los escritores afortunadamente salvaron el tipo de ese siglo pero hubo, hubo políticos destacados en el caso de, de Cánovas eh, del Castillo o Mateo Sagasta hubo la verdad que muchísimos, innumerables pasajes de la historia y en medio de todo las sangrías fratricidas las guerras eh, carlistas, tres guerras, eh, tres contiendas que acabaron con la vida de miles, miles de españoles solo en la primera de 1833 a 1840 fallecieron 200.000 mil españoles en uno y otro bando, 200.000. Para una población que no era tanta como, como ahora, cada conflicto, cada paso en la historia era una auténtica tragedia salpicada de sangre, de zozobra, pero también de entusiasmo, de heroísmo y de intentos eh, por conseguir una mejoría de, de las cosas. Estoy convencido que uno de los hombres que luchó, que pucunó más por mejorar la situación de España fue Juan Prín. Juan Prín fue todo un héroe... ...un hombre amado... ...pero también odiado por aquellos que le consideraron traidor a la causa que había defendido. Aún así debemos eh, revelar datos sobre su historia... ...que nos pongan en la pista de una de las celebridades... ...de uno de los hombres más influyentes del siglo XIX español. Y claro, eh, lo que habíamos expuesto anteriormente... ...coincide con la figura de Juan Prín. Aquí tenemos a un militar. Y es que los militares caracterizaron el paso de, de España por el siglo XIX y nació Juan Prín en Reus, en Cataluña eh, en un año muy significativo, ¿verdad? nació en 1814, el 18 de diciembre afortunadamente para esa fecha ya los franceses habían eh, salido de, de España pero 1814 eh, significa el fin de la guerra de, de la independencia y el, bueno, pues el, el toc toc a la puerta de la, de la modernidad por fin llegaba la edad contemporánea para nuestro país en consecuencia aquí tenemos a un eh, sagitario tardío 18 de diciembre que nace en Reus, hijo de un notario por tanto dentro de, de esa eh, burguesía eh, acomodada catalana lo que permitió que Juan Prim pudiera realizar eh, sus estudios ...aunque pronto sintió la vocación hacia las armas... ...hacia la carrera militar... ...siendo muy joven ingresó en el cuerpo de Migueletes... Eh, ...ya conocéis a los Migueletes... ...aquellos que no dieron tregua a los últimos bandoleros... ...pero pronto eh, llegó esa guerra civil... ...esa primera guerra carlista de 1833... ...los carristas no deseaban bajo ningún concepto... ...que Isabel, eh, la joven hija de Fernando VII... ...asumiera el poder, asumiera el trono... ...y durante siete años... ...los españoles se mataron por esa causa... ...Prin era un convencido liberal... ...y un defensor férreo de la monarquía... ...y durante este tiempo pues luchó... ...consiguiendo grandes méritos, por ejemplo... ...dos laureadas de San Fernando... ...y esto para un joven militar era mucho decir... ...dos laureadas de San Fernando en la Primera Guerra carlista. ...como consecuencia nos, tenemos, nos encontramos con un Juan Prim ...que a la edad eh, de tan solo 26 años... ...consiguió ya ser reconocido como general... ...uno de los generales más jóvenes de, de su tiempo... ...y empezó a frecuentar destinos... ...y a acarrear méritos era un hombre valiente... ...muy valiente... ...se despojaba de cualquier duda... ...ante el combate... ...ante la sola visión de, del enemigo... ...y por ejemplo... ...en la campaña, en la exitosa campaña... ...de Marruecos de 1859... 1860... ...pues eh, participó... ...y aquí consiguió algunos títulos... ...incluso aristocráticos, porque... ...debemos decir que Juan Prín... Eh, ...era un tipo arriesgado... ...muy arriesgado... ...por ejemplo en la batalla del Cerro de los Castillejos tenemos una de sus imágenes más épicas aquí nos encontramos a las tropas españolas avanzando ante el enemigo un joven alférez porta la bandera de su unidad el oficial es herido de muerte y cae al suelo la bandera cae con él Juan Prín en su calidad de general como jefe en vanguardia de las tropas siempre iba en vanguardia contempla como su oficial ha caído muerto al suelo en ese momento hay una terrible duda entre las tropas eh, españolas que avanzaban porque los impactos del enemigo son demasiado certeros pero Juan Prín, convencido que aquella situación debía resolverse cogió la bandera del caído y enarbolándola indicó a sus hombres el camino a seguir y se tomó el cerro de los casellejos y el día culminó en victoria Juan Prim era el héroe de la jornada y su mensaje el acto heroico se propagó por todas las filas eso ayudó muchísimo al ánimo del ejército español son esos héroes que como hemos comprobado a lo largo de la historia surgen en los momentos de máxima necesidad para arengar eh, el valor para animar al entusiasmo y ciertamente lo consiguen Juan Prín por tanto es uno de los héroes junto a O'Donnell de aquella campaña de 1859-1860 cuyos efectos más visibles los encontramos en la puerta del Congreso de los Diputados en Madrid pues los cañones arrebatados al enemigo en aquella campaña fueron fundidos para con ellos eh, crear los leones los famosos leones de las Cortes pues Juan Prín ayudó muchísimo a ese asunto y aquí lo tenemos ya convertido en conde de Reus eh, por su nacimiento marqués de los castillejos por sus acciones heroicas en batalla y consagrado pues, eh, a ocupar capitanías eh, regionales era desde luego uno de los militares mejor valorados de todo el ejército español también fue capitán general en Puerto Rico y por supuesto mantuvo su ideología liberal a ultranza Él sabía que la monarquía era lo más factible, lo más tangible para gobernar España, que no estábamos preparados todavía para asumir los designios republicanos. Pero también sabía en lo más íntimo de su ser que los Borbones no eran los más capacitados. En 1862... ...encabezó la, el ejército español, el contingente español... ...que viajó a México... ...a esta cosa absurda... ...en la que Maximiliano, el austriaco... ...pues asumió el título imperial en México. Juan Prín se percató de inmediato... ...que aquella participación española en México... ...podía acabar en tragedia... ...y desestimó seguir allí... ...y volvió con sus tropas... ...dejando al contingente francés... ...y dejando México en una guerra tremenda... Eh, que bueno, dio con los seguidores de Benito Juárez eh, frente a los de Maximiliano los gubernamentales y aquello como ya sabemos acabó en Querétaro con el fusilamiento del emperador Maximiliano debemos a Juan Prín que España no se involucrara más en aquella vergüenza internacional en esos años 60 Eh, nuestro país empeñaba eh, como otras eh, potencias de la época aunque la nuestra ya había venido a menos pero seguíamos empeñados en una cierta expansión internacional y nos embarcamos en determinadas aventuras nos acordamos de la guerra del pacífico con el eh, almirante Méndez Núñez pero como os digo el general eh, Prín estaba convencido que los Borbones no podían seguir mucho más ocupando el trono español ...y en 1868 llega un momento decisivo para nuestra historia... ...septiembre de ese año. Algunos militares eh, se conjuran... ...y crean un nuevo manifiesto. España con honra. Así se intitula. Bueno, pues ahí estaban el almirante Topete... ...ahí estaba el general Serrano... ...y por supuesto el general Prín. Los Borbones son desposeídos de, de, del gobierno son eh, enviados al exilio Isabel II tiene que asumir esa revolución gloriosa y viajar a, a Francia y muchos pensaron que había llegado el momento para eh, proclamar la primera república española pero Juan Prín como os digo pensaba todo lo contrario sí, él era progresista él era liberal pero pensaba que España no estaba preparada para asumir un gobierno de esas características pensaba que España no podía caminar gozosa por los eh, senderos de la república y por tanto había ayudado a destronar a los Borbones pero pensó de inmediato en convocar una nueva monarquía, una nueva dinastía, un nuevo linaje que aceptara conducir a España eso sí con hombres fuertes como el propio Serrano, como él mismo, como Topete dispuestos a, a que los caminos no, no fueran erróneos se estuvo investigando ahondando en eh, la historia, en los archivos de Europa y en la Casa Osta italiana se encontró a un candidato presuntamente ideal de ese modo en 1870 en noviembre de 1870 el 16 de ese mes Los diputados votaban sobre si Amadeo I de Saboya sería el candidato óptimo para asumir el trono de España. Un extranjero. Una vez más, claro. En el caso de los Borbones tuvimos que asumir a un francés. Y aquí tenemos una votación célebre. Célebre para la historia parlamentaria hispana. Porque en aquel entonces existían 311 escaños. Juan Prín somete la candidatura de Amadeo a estos diputados y 191 votan a favor. O sea, no fue un margen muy amplio, pero desde entonces Amadeo I sería considerado como el rey de los 191, porque se dijo que tan solo estos creyeron en él, de toda la población española. Juan Prín... Eh... ...lo hemos comentado antes... ...era un hombre valiente... ...un hombre arriesgado... ...y como también hemos eh, mencionado... ...desde la gloriosa... ...muchos le acusaron con el dedo... ...diciendo que era un traidor... ...un traidor a la causa... ...que, que debería haber apoyado la, la puesta en marcha de la República... ...y que en cambio pues a, apostó por, eh, por la monarquía... ...una vez más... ...por tanto, eh, desde su palacio... ...el Ministerio de, de la Guerra el palacio de Buenavista pues eh, empezó a recibir anónimos de todo tipo, de todo calado, de toda condición él no se arredraba ante esto él no, no, nunca se asustó eh, y de hecho muchas veces despreciaba la, la escolta que, que le procuraban sus hombres, sus oficiales porque pensaba que, que no le iba a pasar nada que él tenía baraca, él decía que tenía baraca porque tantas batallas libradas y las balas siempre silbando cerca de él decía que la bala que silba es la, la bala que ha pasado por tanto ya no te puedo hacer nada cuando escuchas el silbido de una bala significa que ya ha pasado y él eh, creía, creía firmemente que tenía suerte su mujer, eh, la mexicana por cierto eh, Francisca Agüero le advertía que, que por favor que se eh, in, que incorporara en su vestimenta una cota de, de mallas y así lo hacía se colocaba una cota de mallas era el, pues el, el chaleco salvavidas de, de la época eh, el chaleco antibalas Y bueno, pues esas cotas de malla se utilizaban con frecuencia entre la oficialidad. Ya os digo que había muchos atentados, había demasiadas conjuras, demasiadas inquietudes eh, sueltas por las calles de, de Madrid. Pero Juan Prín estaba contento. El conde de Reus sabía que la monarquía volvería a España y eso pues podría aliviar la, la situación, la dificilísima situación política y social por la que atravesábamos. Nos encontramos en el invierno de 1870 se efectuó con éxito la votación y ese invierno fue especialmente crudo muy duro en diciembre no paraba de nevar las calles madrileñas rebosaban eh, nieve hacía muchísimo frío muchísimo frío en el eh, congreso de los diputados se habían instalado unas eh, chimeneas unas estufas y en ellas eh, se intentaban guarecer eh, del frío o por lo menos eh, paliar de alguna manera los efectos perniciosos del invierno tan crudo pues algunos diputados es el 27 de diciembre de 1870 Juan Prín a esas alturas ha recibido muchos anónimos un diputado republicano porque entre los conjurados siempre se pensó que estaban los republicanos aunque tampoco hay que descartar otras facciones y me refiero por supuesto al duque de Montpensier, al enemigo eterno de Isabel II que aspiraba eh, secretamente o no al poder en España Pues un diputado republicano se acercó sigilosamente a Juan Prín Había terminado la sesión, terminaba justo con la, la noche invernal Cuando se establecía la noche invernal a las seis de la tarde aproximadamente Pues había terminado la sesión del día Y ese republicano se acerca y le comenta, le murmura al oído General, elija hoy otro camino para regresar a casa Su vida puede correr peligro Juan Prín, como digo, siempre muy valentón, pues mmm, tampoco es que comentara mucho, no, no era la primera vez que alguien le decía algo parecido y desatendió ese consejo, pero que venía de un diputado republicano. Algo, algo se estaba gestando, algo podía pasar. La llegada de Amadeo I de Saboya estaba prevista para el 30 de diciembre, es decir, tres días más tarde. Tenía que llegar... A bordo de la fragata Numancia, la, la celebérrima fragata Numancia, tan ensalzada por Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, bueno, pues a bordo de esa fragata Numancia debería llegar a Amadeo I de Saboya al puerto de Cartagena. Y Juan Prín se estaba preparando para el viaje. Iba a viajar a Cartagena para recibir en persona al rey, a su elegido. En una de las estufas que hemos eh, comentado, se encontraba calentándose un diputado republicano de vida muy alterada, un hombre eh, siempre embriagado pero en el sentido alcohólico y además eh, de vida disoluta, un hombre muy, muy enérgico que escribía en un periódico llamado El Combate. Este hombre era José Paul Yangulo, un diputado republicano que llegó a escribir lo siguiente en ese diario El Combate por entonces eh, pocos lectores había en Madrid pero el periódico yo creo que había uno por cada lector bueno pues en este periódico un poquito radical llegó a escribir hay que matarle como un perro por supuesto se refería a Juan Prín y lo cierto lo cierto es que Pablo Angulo y Prín habían sido muy amigos antaño eran los dos catalanes muy amigos pero eh, desde, la desde la revolución gloriosa Eh, no se llevaban bien Pablo Angulo odiaba odiaba a Juan Prín Juan Prín se acercó a Pablo Angulo a su antiguo amigo y le dijo ¿por qué no se viene usted a, a Cartagena a recibir al, al nuevo rey? la respuesta de Pablo Angulo no pudo ser más clara le dijo general a todo cerdo le llega su San Martín yo después de esto hubiese tomado alguna precaución pero Juan Prín eh, sonrió, como siempre con su ironía característica y abandonó el edificio del Congreso de los Diputados para tomar su carruaje ese célebre, ese famoso carruaje que hoy podemos ver en el eh, Museo del Ejército bien, pues tomó ese carruaje en compañía de sus ayudantes sus dos ayudantes subió a ese carruaje y el cochero inició la marcha hacia el ministerio de la guerra las calles angostas estrechas de Madrid además cubiertas por la nieve el frío como digo era intenso y justo en un punto que desembocaba en la calle de Alcalá el carruaje de Prim se topó con otros dos que habían interceptado que habían cortado esa calle el carruaje quedó parado ...y rápidamente los ayudantes eh, empezaron a investigar... ...empezaron a mirar qué estaba pasando, qué estaba sucediendo... ...el cochero eh, con el látigo presto... ...esperaba algún tipo de orden, algún, alguna decisión de, de Juan Prim, ...pero no dio tiempo... ...rápidamente salieron seis embozados... ...seis hombres cubiertos por una capa, cubiertos por capas... ...y tres a un lado, tres a otro... ...rompieron los cristales del carruaje... ...situaron armas de fuego... ...los ayudantes gritaron... ...General, abren fuego contra nosotros y los disparos se sucedieron se dice que eran trabucos dispararon con ellos fue una acción que duró segundos pero el general Prín acertó a identificar una voz desagradable que vino desde el lado derecho, desde el flanco derecho esa voz decía disparadle puñetas, disparadle dicen que otra voz eh, dijo les ha llegado la hora Prepárense para morir. Los disparos eh, no es que lograran impactos muy certeros. Los ayudantes de Prin eh, recibieron eh, algunos rasguños, pero Prin sí que parece que recibió varios impactos. Eh, de hecho, su, su cuerpo eh, vio como, como el, los granos de pólvora llegaban y se incrustaban en su piel. En la cota de malla seguramente eh, paró muchas de las heridas pero bueno aquí viene lo, lo más mm, trágico de, del asunto y es que el general Pryn no fue herido de muerte si sí es cierto que recibió un impacto en la mano que le seccionó parte de un dedo luego le tendrían que amputar otro impacto le dio en el codo y otros tres en el hombro pero esto no era motivo de, de muerte o por lo menos no lo sería ahora en el siglo XIX sí lo fue cuando se examinó más, detenida, más detenidamente el carruaje se comprobó que había recibido 15 impactos El cuerpo de Prin al menos doce, eh, eso es al, al menos eh, el número de agujeros que se contabilizaron en su, en su gabán. Pero yo os digo que en el cuerpo, cuerpo eh, solo tres en el hombro, en el codo y uno en la mano. De hecho, el carruaje, finalmente el cochero reaccionó y, y dando latigazos a los agresores y posteriormente eh, a sus propios caballos que, que rompieron ese cerco, ese parapeto creado por los dos coches de alquiler de los asaltantes, pues llegaron a ese ministerio de la guerra, a ese palacio de Buenavista y el propio PRIM eh, bajó por su pie y con eso sí, dejando un reguero de sangre tremendo llegó a su casa donde fue atendido presto donde fue atendido rápidamente estuvo tres días los doctores nunca se sabrá si no supieron cómo atajar aquello pero lo cierto es que heridas aparentemente leves incluso la prensa de la época publicó que la mejoría del general era evidente y que había salvado la vida en aquel atentado pues nunca sabremos bien qué pasó pero lo cierto es que la septicemia se adueñó de ese cuerpo La infección generalizada provocó que el general Prim muriera en la mañana del 30 de diciembre de 1870. Sobre las nueve menos cuarto de la mañana. Dicen que lo último que acertó a pronunciar, a pronunciar el, el héroe español fue esto de... Por favor, ¿qué día es hoy? Sus allegados le dijeron, treinta el general Prin dijo entonces el general Prín dijo entonces el rey llega y yo me muero viva el rey también se comenta en su leyenda que cuando recibió los impactos de bala en el, el carruaje espetó, me han matado los míos por supuesto que antes de morir acertó a decir los nombres que había identificado en aquella agresión Y uno de ellos era el de Poliangulo. Y estos, eh, estos asesinos lograron escapar. Todos escaparon. Poliangulo se refugió en Francia, donde llegó a escribir un libro, y murió en abril de 1892, en extrañas circunstancias, eso sí, porque los seis compinches murieron casi todos en extrañas circunstancias, exiliados en América, en Francia, en Portugal, y todos fueron cayendo uno a uno, por una mano secreta, una mano oscura. ...y ya os digo que se acusó a todo el mundo... ...se habló de todo el mundo del duque de Montparsier... ...de los republicanos, claro está... ...pero es una historia... ...tremendamente enigmática... ...que todavía sigue sin aclararse en todos sus términos... ...la muerte, la extraña muerte... ...del general Prín... ...Amadeo de Saboya... ...pudo reinar poco más de dos años... ...y en febrero de 1873... ...abdicaba... ...para dejar vía libre... ...ahora sí a la primera república española como sabemos esa república no pudo llegar a buen término dando paso a la restauración monárquica los borbones llegaron en la figura de Alfonso XII su muerte prematura con tan solo 27 años dejó también en, en mala situación a la regente doña María Cristina de Asburgo además había quedado embarazada de un hijo póstumo el futuro Alfonso XIII La catombe de las Indias, eh, con la pérdida de Puerto Rico, Cuba, y luego las Filipinas. El siglo XIX español, pródigo en tantas desgracias, en tantos quehaceres, en tantas situaciones y guerras absurdas y estériles. Hoy hemos narrado, a grosso modo, la peripecia interesantísima de todo un general, don Juan Prín, el conde de Reus, el marqués de los castillejos.